Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Iza al-Sama'un shaqqat Empiezo con el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso Cuando el cielo se desgarre Wa adinat li rabbia wa huqqat acatando la orden de su señor como debe hacer. Cuando la tierra se nivele y se expanda por completo. Y arroje todo lo que guarda en su interior hasta vaciarse. Acatando la orden de su señor como debe hacer entonces sucederá el día de la resurrección ya ayeha al insa inna kaadihun ila rabbika kadhan famulaqi oh hombre te diriges hacia tu señor con tus buenas y malas acciones y comparecerás ante él فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Qui recibe el registro de sus acciones con la mano derecha. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا Tendrá un juicio fácil y rápido. وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا Y regresará a su familia feliz y regresará con los suyos al paraíso lleno de felicidad. Wa amman ūtīya kitābuhu wa ra'ā Allāh rih. Mas quien reciba el registro de sus acciones por detrás de la espalda. Fa sawfa yad'ū subūrā. Suplicará su destrucción para no sufrir el tormento eterno del infierno wa yasla sa'ira y entrara en el fuego abrasador innahu kana fi ahlihi masrura el vivia feliz entre los suyos innahu dhanna allan yahur sin pensar que resucitaria y regresaría a su señor para ser juzgado. Bala in rabbuhu kana bihi basira. Por supuesto, que será resucitado y juzgado. Su señor lo estaba observando. Fala uqsimu bil shafaq. Juro por el crepúsculo. Wal layli wama wasaq por la noche y por todo lo que abarca. Wal qamari idha ittasaq. Y por la luna llena. La tarqubun tabaqan an tabaq. Que pasarán por distintas etapas. Fama lahum la yu'minun. ¿Qué les sucede a quienes rechazan la verdad? ¿Por qué no creen? وَإِذَا قُرِأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ¿Por qué no se postran cuando se les recita el Corán? بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ Quienes rechazan la verdad, niegan la resurrección. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ Maa Allah sabe bien lo que ocultan en el corazón. Fabashshirhum bi'adhabin aleem. Anunciales oh Muhammad que tendrán un castigo doloroso. Illal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghayrum mamnun salvo quienes crean y actúen rectamente pues estos recibirán una recompensa sin límites